Oh no. Bye, bye. Justo, okay. Por una ciudad mejor. La realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Yo Vos sabés que hoy va a empezar hablando de eh, Winnie the Pooh. Del osito <risa> Winnie the Pooh. ¿Y qué te detiene? Pero. Claro, en el camino de venida hacia aquí, hacia la radio, me encontré con algo en el colectivo que no puedo dejar de comentarlo. Sí. Para eso está la radio, para que vos comentes me... cosas claro. que te pasan. ¿Qué me, qué me... Qué me encontré? Subo al colectivo, como siempre, uno va con la tarjeta, pone la moneda... Como cualquier traído. hijo del vecino. Claro. O frenaste el colectivo, por suerte lo tuve que esperar solamente dos minutos y quince segundos. Afortunado de ti. Exacto, <risa> ya, ya me parece que le tengo el tiempo tomado. Felicitaciones para hoy. Bueno, gracias. Eh, no, felicitaciones a los colectivos que por lo menos... A esta hora pasan siempre al mismo horario. Pero a ese no es el tema. El no. tema es que. Pero el colectivo como siempre uno termina de pagar el colectivo entre que agarra el boleto, ese boleto que no tiene onda, no tiene alma el boleto. Puse un peso, ¿sí? justo. Sí. Puse un peso y me dan ese boleto, que es un papel, un Detalle. ticket inmundo, que no tenés posibilidad de que te toque capicúa. Entonces es una cagada. Sí. Sirve como señalador de libros. Es muy buen señalador de libros. Tiene pinta de señalador y todo. Sí. Yo, Pero que está, bueno, parado yo tenía de derecho de, de vos otra, otra mente de no ser común. El tema, no te imaginaba tomando colectivo. El tema es que uno nunca, cuando sube al colectivo, apenas sube al colectivo, pega una mirada y ve la gente que está arriba. te clans. Vos, claro, vos no lo haces a eso. Vos no. venís, ay, ay, ay, quiero pagar el colectivo. Y paz, mi en tu mundo mi con, con todo. Y recién levantás la vista cuando vas, cuando Tres o cuatro asientos. ¿sí? Para buscar y el asiento. La vista, para buscar, para el asiento. buscar el asiento. Si no es lo de los primeros, siempre buscar lo último, igual para que no te lo pida Entonces yo hago eso, camino habitual que hace todo el mundo, levanto la vista y qué veo. Me a Jennifer Love Hewitt con. No. No, ojalá <risa> hubiera sido eso. Me encuentro con Dale. el travesti más feo que vi en mi vida. Pablo Gretto. ¿Sí? No. No, no, no, no, no, no, es Pablo, muy, lindo, Gretos, es muy este lindo, es muy lindo, es muy lindo. Era el travesti más feo que vi en mi vida contando todos los travestis que vi en, en, en persona, digamos que te cruzaste con la calle, los que vi en televisión, los que vi en pornografía que bajé equivocada, los que vi Ah, en... bajó, oh, bajó baja equivocada. pornografía. No, no tiene el oh, dato. No, no, no, no, eh, no para baja pornografía equivocada no tiene el dato baja pornografía bueno, no, y, se toma y se toma colectivo chicas no es un buen partido eh, realmente era una cosa que jamás en mi vida había visto obviamente después bajó en, en la terminal de ómnibus y caminaba como yo me imagino que caminan los travestis no como si tuviera un, un estereotipo era claro sí. tipo no, estereotipo. ¿cómo? porque yo me imagino como el travesti tiene que caminar como es... si realmente Eh, le duele. ¿Qué? Sí, ¿Y le, si, ¿Cómo que le duele? Si? Ay, Dios mío. Como si tuviera una... Parodia, vos era una manifestación de gente grandota vestida con... Como si la mujer. La hemorroide más grande del mundo. Así, Ay, que Dios mío. ¿Sí? Para yo tengo una cosa más linda era, que cosa, que cosa, ¿puedo contar, era, era Era gordo, con rastas. A ver, ah, era no lo conozco. Se baja cerca de mi casa, ese es peluquero. Tiene es qué sí, unos pantalones ajustados que mamita ah, ah, ah. bueno así que nada la conclusión Noten es que no tiene otro dato se baja cerca de la casa de Billy, el Billy y Billy sabe que es peluquero le no, corta no, no, el pelo no, no Billy. Sí, sí. No sé, no, rasta no tiene o sea, tiene tiene rulo play, tiene con... rulo así no, no sé si ya es rasta el que digo yo no sé yo lo que vi tenía rasta parecía okay. era, bueno, pero... y tenía sabéis qué tenía la altura si vos lo veías de noche así medio oscuro y solo la. la... Figura, te lo comías que era un depredador, por ejemplo, porque tenía la misma altura. No, de no te lo, lo comía. Martín se lo comía. ¿Cómo eh, sí, te la creías que era depredador. A mí tenía, me pasó tenía tenía look. en el colectivo. ¿Cómo? No, bueno, me pasó bonito, pero me pareció uno, uno de los colectivos más simpáticos a los cuales me subí. Ah, yo no, sí. traba, no, no no. no, no, no, es la misma historia contada por una ah. persona que se sí ama los trabas, no, no, no <risa> <risa> Y los respeta, ¿no? Por su cultura <risa> y por, ¿Qué? ¿Cultura su cultura? Si sí, está bien ¿Subcultura dijo o cultura? Por su cultura dijo oh, su cultura mira, lo mismo Cultura del traba Todo, todo llega a la que de un libro Eh, lo mío era cole... y Billy Jiménez Cultura lo mío era colectivo mono... co cosmopolita lo, lo definí ya es la segunda vez que cuento esto vamos Dale ¿Cómo? no pero lo, lo vengo contando casa por casa la que visito había dos portuguesas hablando portugués lo cual era muy lindo cómo sabes que eran portuguesas y no brasileras no, quise decir dos brasileños hablando portugués, pero no me quise meter en dos brasileños hablando brasileño que iba a ser peor. Está bien. ¿Cómo sabes que eran brasileñas y no portuguesas? Porque eran rubias altas y parecían garotos. Venían en vuelta. Parecían garotos que... Vos sabés lo que significa garoto. Garota. Garoto de tipo. Y garota, no voy garoto y garota. Sí. Bueno, garota. Dos placas, dos altas que parecían garotos. Y bueno, eran dos... tres no, no, y, no lo era. y atrás había sí. chicos aprendiendo italiano o, o corrigiéndose pruebas italianas. Me sentí realmente muy feliz de que era un colectivo universitario lleno de cultura. ¿Y no te salió hablar en inglés o en algún idioma que conozcas, como en no, inglés? Yo yo principio pensé que estaban hablando inglés, entonces me quería escuchar lo que decían, <risa> pero de repente era una parte del inglés que no había dado, entonces me empecé a preocupar y después descubrí que era italiano a dos, tres cuadras. Pero estaba lleno de estudiantes, y si ese colectivo chocaba, se moría el futuro de Rosario, por ejemplo. ¿Por el, futuro la... el futuro no vive en un ve... colectivo. En el todo de... en las <risa> Todos estudiantes <risa> saliendo de la CBL. Si les pasaba algo, chau. Chau profesionales. No comunicadores sociales. Estaría, no músicos. No, vamos. No músico. vamos, no, sí, no arquitectos. Claro, vamos. ¿Qué tenés los sí, ¿Cuál es el problema? No. <risa> no <risa> no, no, no ingenieros. <risa> <risa> <risa> bueno, no se necesita no. eso. Más tarde tengo que mandar un beso Solo porque si no la gente se va ¿Y por qué no le mandas ahora no, porque Martín es medio tarado y si digo el nombre de una chica asociado con un beso va a decir boludeces. ¿Cómo qué? ¿Cómo después qué? después lo hablamos, le hablamos, Sí, sí. Porque no Ahora, me respeta. No, tenemos... no, re no me respeta a mí que como ser humano. <risa> <risa> <risa> Yo no puedo decir nada que sienta porque no me respeta como ser humano. Te que a un montón de cosas. ¿eh? En vamos el a arrancar y a con The Whites voy A Live, que se traduce como el, el, el, el pibe más blanco ríe. que vive. Que vive vivo. Hace bien. A... El pibe más blanco del mundo. Al fascismo de este programa. Lo, claro, bueno, lo bueno es que es nuevo. Con... ¿sí? Se llama Erlen Oye, que es el cantante de una banda que se llama Kings of Convenience y que es uno de fa nuestros favoritos en el el Palki. Yo no lo conozco. dijimos que le están tan enfermos para recordar que es así. Vos parte de Jolkipal que hace escasos cuánto. no importa. Yo estás tomando, soy oyente yo, de, de la primera no hora. Bueno. <ríe> r es su nueva banda esto se llama The White Is Boy Alive esto es deben eh, salía sin fin sin en sin parte lo que aquí para el, el chico más blanco <ríe> volvió y dice a, a las <risa> fantástico fantástico ¿Querés mandar no, no te voy a contar oye. primero si sí, yo quiero pero lo que tenía lo que tenía la que tenía preparado era sobre Winnie the Pooh claro el y de Winnie de Poo, yo no le puedo mandar un beso a y Apocalipsis no ahora se lo manda con todo todo nosotros no, nos está, vamos a ponemos música romántica y todo. no no ya fue con cariño y respeto y amor y cariño y con dedicación bueno, ya está en el vaya que llegue pero estamos hablando del, del primer Mashup de, de videos que se hizo No me interesa la historia No me interesa ¿sí? ¿Por qué vamos Te a odio mashups? Caca parodis caca <ríe> Parodis caca Vete y un enemigo dentro del estudio Y es malo Caca Parodis caca El primer Mashup Año 1987 Ajá sí Winnie the Pooh la, El dibujo animado El osito Sí, del osito El osito trolo. Que estaba con el Tigre trolo que eran todos trolos ahí ¿eh? menos sí. el burro, el burro oh, sí. bueno, el burro el que hizo a los demás el que quería mandar un antiguo canciller de tarjeta postal a las Malvinas sí. se puso a complicar sí, bueno entonces Winnie the Pooh contra Apocalipsis Now fue el primer mashup no, no, que no es contra contra se le dice eh, normalmente en, en la terminología sí, terminología estoy haciendo símbolo nunca, de, nunca de vi, comillas sí, nunca vi mashup. Apocalipsis Now ¿buena película? yo nunca la vi entera, siempre la agarro por pedazos y es una de las películas que digo ay la puta, no la quiero ver, la eh, quiero agarrar en mi entrada". video club estaban DVD con la, la versión extendida ¿Y esa está buena, pero de la, de la, la pirateamos y después la vemos eh, de Palma, Brian de Palma eh. no se... ni nos falta el tipo que sabe, pero no, pero Palma no. no es seguro eh, Marquitos de Palma no. <risa> <risa> bueno entonces en 1987.. Un, un grupito de, de amigos se pusieron y dijeron, uh, vamos a hacer esto, vamos a ponerle los audios... Me suena muy a mi adolescencia. Los, los algo de Apocalipsis Now a Winnie the Pooh y sus amigos. Entonces Winnie the Pooh y sus amigos parece que son los tipos que están en medio de la guerra. Y nada, hace 19 años de esto, 1987, en, en el estilo... De los mashups que están empezando a aparecer ahora en internet, en videos. Si y uno está metido ahí y se pone a buscar un poco, ahí ya, de que los hemos visto, Billy, el de El Resplandor. De hecho, Shining. como una comedia. Ah, que, que, que, que dijimos que se lo baje alguien, por favor, que está muy bueno. Claro, como una comedia romántica. Se llama The Shining. Está eh, Sleepless in Seattle. Ah, del mismo tipo o lo, lo, lo copino No, no, no, no, estos son los nuevos que aparecen digamos que parecen estar en el mismo estilo de este que es de hace 19 años el otro es de Sleepless in ah, Seattle, Coppola. que está hecho como, claro, Coppola era el director, eh, que está hecho como si fuera una película de suspenso Chum. y terror, ¿sí? como si Chum. Matt Ryan está acosándolo a Tom Hanks, pero lo, no era un lo de Conso de Shining no era un mayap, lo de? Lo de Shining no era un mayap, Shining, de Shining, Shining. The sí, es un mayap, pero no, no, no es un no mayap, es, es una pedaz. reedición del, de, del trailer, Así que esto tienen imágenes de Winnie the Pooh con el audio de Apocalipsis Now Lo pueden buscar en www.ifilm.com Y con E eh, o I? No, y con I latina Ifilm.com e Ahí ponen Tienen para buscarlo Ponen Winnie the Pooh o ponen Apocalipsis Now Y Winnie the Pooh y lo buscan y lo ven Está realmente muy bueno A voz te, te hizo pasar un buen momento No nah, sí, es genial Es genial Escucharlo a los putear como puteaban los tipos de la eh, guerra y, y el osito escondiéndose y se sienten los tiros es, es genial y saber que qué no esa experiencia con vamos al especial de la semana el especial dedicado a desmond decker que murió la semana pasada pobrecito el 25 de mayo un genio un grande uno de los primeros de los pioneros del reggae y el ska en jamaica vamos a escucharlo haciendo de israelites su primer gran éxito. Para y Eliana después, que le gusta el Rey. Eso, haciendo 007 Shanty Town que Shantytown es eh, el nombre que se le dice a las villas allá en Jamaica. Y que le chupa todo eh, nuestro especial de la semana. tres juegos. In the morning, save for forresta, uh, so that every mouth can be there. Oh, oh, oh, oh, my oh, oh, oh, oh, oh, oh, ago, I don't want to end up like funny and Clyde. Oh, Israelite. Israelite, after a song, they must be a catch me in a palm you sound your alarm. Ooh, So that every mouth can be Oh, Israelizer. My wife, I'm a to get Darling, said that was yours to receive. Look, they're my dear Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. No, sí. <ríe> Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. A shanty town Them mm. a loot, them a shoot, them a wail A shanty town good mm. by the pampapation shan. A shanty town good mm. boy, a bum off the town A shanty town años de, de entregar tanto dinero, entonces ya después te empezás a, a exigir 41 8204 el teléfono yolkipalky arroba hotmail punto com la dirección de correo electrónico la gente tenía que, que ver... saber qué pasa en el cómodo claro, no, no, no. pero la gente se, se lo imagina claro <ríe> Día de MayUps, martes. La magia. Y hoy tenemos a tipo que se llama John McColgan. Pero expliqué qué es un mashup para qué le hace cuidado. Hace semanas y sí, ya que nos explicamos Por los Machap. Te perdiste la costumbre, antes siempre la explicación estaba antes de cada MayAp. La gente ya lo sabe, pero no importa para vos que de casualidad te metiste hoy y no sabes qué coños es un mashup. Dale. Un mashup es cuando agarra un DJ, dos canciones y las mezcla y las pone al mismo tiempo. Normalmente usando la, un loop. Con eh, música de una Con las voces Normalmente de una canción sacada de los famosos acapela, Donde está solo la voz entonces toman la voz de una y la ponen sobre la canción de otro o las mezclan y hacen quilombo y pueden llegar a meter hasta 5 y hasta 10 canciones adentro de un solo ¿Hasta tema diez. hasta 10 Hasta diez! Sí, hasta 10 pero te tiraste un número, el número al azar o te un límite no creo que he visto de 12 canciones pero bueno hoy, ¿no? ah, sí. es un enchastre Es o john mcculgan que vamos a escucharlo haciendo beat my bitch up ¿Qué? Beat? beat my bitch up ¿Qué mezcla? Smack My Beat Up de Prodigy Prodigy A Marcelo si no le gusta Prodigy De hace muchos años Con otro tema Otro clásico De hace más años Que es Beat It De Michael Jackson Pero te quedó bueno ese Entonces Prodigy Contra Michael Jackson sí, ese está muy bueno Y después Para terminar Solo por Para divertirnos Un rato <risa> Vamos a escuchar uno Que se llama Hot Bliss que mezcla? Un tema de piedra, Memory de... Bliss Con Inica Mose. ¿se acuerdan uh -huh. de Inica Mose? No. Inika Mose que no la cantaba Here Comes the Hot Stepper. Sigo sin acordarme. Sí. Bueno, cuando uh -huh. lo escuchen, porque nunca van a acordar de... y van a decir, ah, eso ¿era? Here Comes de Hot Stepper. Algo de Hugo Varela no, no. para divertirnos. ¿Uno de qué? Uno de Hugo Varela. Un mashup de Hugo Varela. ¿Cuál? De Hugo Varela. Sí, un mashup de Hugo Varela. Y contra el Con los del Luther. contra, contra Fonta. No. Please. Bueno, si se quieren bajar, estos mashups y otros más de este amigo John McColgan se mete en McColgan jodanse porque no se los pienso explicar cómo se escribe. Imagínenlo, es John como Pero John Pen. el Google ¿Sí? te ayuda, vos sí. mal y vos Google dice, no, así no se escribe. No, escribí Gracias. SMC en el Google y mashup que okay, y okay. te va a aparecer. Beat my bitch up y Hot Bliss, los mashups de hoy. Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación asegura Sholky Palki, sin pelos en la axila Lisandro y Billy te enseñan a ser chavacano Si ves a dos chicas lindas por la calle, acércateles y deciles, hola par de trolas. Cuando alguien haga referencia a su pene, sin importar quién sea, siempre día a los gritos. Porque la tenés bien chiquitita. En una reunión familiar, nunca dejes pasar la oportunidad de acercarte a la mesa de los más viejitos y decir... Porque estos están así ahora. Pero ¿cómo le dieron a la Tarasca en sus años mozos? No se pierdan la semana que viene otro micro de Vini y Lisandro enseñándote a ser más chabacano. Porque ser chabacano atrae chicas más lindas que las intelectuales. Ah, trae chicas más lindas que las intelectuales más lindas trae chicas más lindas que las intelectuales cae grabar, vale, estúpido. Bueno, silencio, copete provisorio para el micro de música de mujeres, toma uno. Sí, sí. sí, fe, fe, son, fe. Sí, sí, sí, son todas trolas Próximamente, algo mucho más elaborado 411-8204, el teléfono, yolkipalki.com La dirección de correo electrónico Y la página web es www.yolkipalki.com.ar Donde pueden escuchar todos los programas viejos Y ahora, la señorita del programa, la única... Como siempre. Como siempre, <ríe> Marcela, que no se parece nada a Jennifer Love can't Hewitt. Can't... No, nada. Gracias. El pelo. El pelo... Se lo podemos dar, ¿eh? Le le damos el pelo? No sé. Sí, Marcela. Sí, le si damos el Démosle el pelo de Jennifer long jubilar claro. Si alguna vez necesito levantar el ego, Eso. jamás vendría a este programa. No, aquí no, no, no es el lugar. <risa> ¿Qué trajiste? ¿Qué traje? Eso. ¿Qué traje? Traje a Anagua Minri. Anagua. Anagua Minri. Exactamente. Nacionalidad española. Edad 34. Esto Colegio. Ni idea. Esto puede ser pop del que le gusta a Billy empezando así. Puede ser pop del que le gusta a Billy, capaz que lo tenemos de vuelta el jueves. Mira, No lo oh. sabemos. No creo, pero.. Bueno. <risa> por, <risa> ¿Por qué? qué, qué en subestimación a lo que puedo apreciar como musical. Yo. Sí. sí. Por lo que vengo <risa> escuchando está bueno, así que. Está dudo difícil. que vuelva los jueves con Billy. Bueno, la mujer está esta, Nadwa mirri Sí. Nació en 1972 en la ciudad de Pamplona. 22, tiene entonces 34, 34 años. Lo acabo de decir, Martín. A Martín Sigamos. no le importan esas cosas. No, poco le importa. A Martín lo que le gusta es hacer cálculos. Está ah, muy prendo, claro. Está sí. muy ah, prendo la atención. Ah, no, sí. Bien. Sí. Es hija de un Jordán y de una Vasca. Está bien. ¿Y? Michael Jordan. Revolucionaria, me imagino, tira bombas. Eta, ¿cuál sí, es? Eta. A los nenitos le dicen, ¿cuál es? Eta <risa> Bien Es más reconocida como actriz que como cantante Filmó su primera película, Bajo las órdenes de un vasco Bajo las órdenes, sí uh. Exactamente Actuó en lobo, por ejemplo La película del... Yo profesor, no. El lobo, lobo. ¿No, ¿No la vieron? ¿Vieron? ¿No, la vieron? No. no Buenísimo Buenísimo Sobre el, el, el traidor, Aleta Ya dejaron de, ella de joder lo de la ETA. Y de una francesita. por vencido lo de la ETA? Estoy decepcionado por, no, el, no por, por el vasco promedio. Qué mentira, es mentira. Sí, están es preparando estrategia. Me dejan seguir. No, me rindo, me rindo. No, oye, no, Hombre, que me rindo, que no tengo ninguna bomba, tío, que me van a joder. <risa> ¿Me van a dejar seguir? Porque sí, yo claro, voy a poner dos temas igual, por más que demoren. <risa> ahí está. Bueno, Mirna entonces. Mirri. Mirni. Mirri. Mirri. Mirri. Mirri. Mirna Mirny. A lo de paga la atención y inventa nombres. Sí, <risa> claro. Bueno, la primera película fue Salto al vacío, por la que por la que fue nominada mejor actriz en los, perdón, ganó el premio mejor actriz en el Festival de Ginebra en, en Moscú. Claro, donde están todos guiándole yeah. a Ginebra y ya. Le, le, esa. Van, le iban a poner el Festival de boca pero era muy obvio. <risa> el premio esa. Bueno, en 1990, 1997 graba graba filma Abre los ojos. Ahí está. Abre los ojos. Mira, open Your Eyes. Entonces, Una de las el... mejores películas de España y que la, la hicieron bolsa en con la versión yankie. Sí, a mí me gustó a pesar gustó de la que se le dieron yankie. a Cameron Crowe a, a mí me gustó la versión yankie. la viste a la española hace poco pero me gusta la versión de la yankee cuál viste te no. gusta más la yankee aguante que rasa que es un una torre de primera Que Razer, ¿qué tiene que ver qué hace? No trabaja con Razer, me queda así. Haz el psicólogo. Ah, es verdad. Pero es que Es sí. sí. Marcela. Bueno. Pero abre los ojos. Es Marcela. niola le da 10 vueltas. En donde hace el papel de Nuria, sí. la loca mala, digamos, de la, de la película. ¡Qué fea! Una bueno, mina. Uh, no es fea. No es fea. Fea. En media fea. interesante, le diría yo a Me lo mejor es por eh, la pone... comparación con cámara si decir si, vamos vamos a hacer una compulsa pongan punto natwa que es claro. n a j w oh. ahí está la página de ella Nadwa y es, info punto qué. no sí, nahua sí. punto agua como el equipo de música Ah, naswa agua tiene nombre de jugador de básquet Ayua. europeo De Europa del Este que juega en la Escucha, NDA. escucha la música. Y de... bueno, en 1998 es nominada como mejor actriz en Los boyas Los Goya. Los premios más importantes. Son los Martín Fierro. <risa> no, los Oscar eh, de.. El no, ¿Cómo se llama? El, el, el Festival de Maraplata entrega un premio y tiene un nombre. El ombú. ¿Sí? Sí, es un ombú. Un bueno. ombú de oro. El Por Los amantes del círculo polar. Una película de Julio Méndez. Ajá es conocida es conocida sí sí sí es conocida pero yo la, no la vi, verdad, la yo tampoco ver pero es conocida pero vayamos a lo que nos interesa su parte Eso, musical claro antes de su carrera actoral que sí hasta el momento porque el año pasado grabó filmó otra película que es eh, el asfalto asfalto asfalto sí Eh, la mujer está o la chica o como quieran llamarla señora señora, señora señora la señora no. eh, era cantante en un grupo de música sol sí. que se llamaba respect y de un respect. respect y de un grupo jazz que se llamaba clan club más no, o menos no, nada que ver con el club del clan esto es clan no, club con el cucuclan ojo ni con el Cus -Cus clan, clan. Más o menos para la misma fecha donde filma Abre los Ojos, conoce a Carlos Jin y forman el grupo Nagua Jin. Claro, es por Nagua y, y Ging. Ging. ¡Bravo! ¡Claro, eh! ¡Claro! Está aceitadísimo, loco. No, cla claro. Este es programa de Negro caso. Álvaro y Orseli. ¿Qué tal sabe Negro si Álvaro? Y hola, Rosarino, ¿cómo va? ¿Estás? Rosarino, vivaracho? Bueno, en 1998 sacan el disco No Blood, no no, no plan. exactamente donde vamos a escuchar los dos temas que tenemos de ahí de ahí de ellos dos entonces eh, de, de no de este disco son los dos temas de ellos dos pero por eso es el disco de ellos dos de jean exactamente sacan asfalto que es la banda sonora de la película que nombramos antes Ajá. que está es, eh, también nominada en los Goya ella solo canta o compone? canta, canta, a... canta y componen los dos ah. y en el 2002 sacan guerreros que es también la banda sonora de una de otra película se llama guerreros eh, o es simplemente eh, es un disco es simplemente sacaron... un disco y en lo el lo 2003 lo... sacan sí na selection donde están todos los temas los, los y temas de, de su único disco dos discos dos di tres discos no, no puede sacar un gregele no, no te merecé no, otra Mercedes, no otra se pone cuatro cinco temas de cada disco una locura sí, bueno claro. en el 2001 ya como solista graba cuidadosamente ese que me voy a bajar por cierto pero bueno sí cuidadosamente claro. en el 2003 graba my day ah y... Y siguió. pero para un poquito cuántos discos en sacó, el 2006 Graba caminando alrededor. Walking around. Walking around. No, walk about. Hoy vi dos propagandas pegadas, perdón, Marcelo. Sí, vi dos propagandas pegadas una atrás de la otra A usando el tema Walking on Sunshine. Estamos todos locos, que estamos todos locos. Te, pero, pongas, chelas, pero mira, estamos todos locos, no tener, un país en serio, ¿no? Por esas cosas, Martín, vos traes cada tema de discusión sin sentido. Estamos locos porque hay hambre en el país. Basta de Messi en la televisión. Estoy estamos harto al... de ver propaganda de Yogure, marcelo de, porro, de lo que sea con Messi. Marcelo. Bueno, vamos a los, temas. Eso, no, no, no, dale a los dos tema. temas. Eh, ¿En 2001 terminó su carrera musical? Oh, no, no, no, no. en el 2006. 2006. Pero no. dijo recién lo no, algo, algo del 2001, pero que vamos a escuchar del 2000. Okay. Eh, vamos, no, vamos a escuchar del 98. Del primer disco. 98. bien, bien. Eh, qué eh, se llama para. No, no Blow. Y de tu, tu experiencia personal, ¿qué te gustó? <risa> de ella, lo que vamos a pasar, o lo no, nuevo no te gustó, ¿qué pasa? Lo nuevo no lo he escuchado, los ah. solista no lo he escuchado todavía. Ah. Vamos a escuchar I Had No Blow. No tengo sangre. Y sí, después. Un cover de The Proclaimers. The Proclaimers. ¿para que qué? Sí, obvio. I gonna be. 500 miles. ¿Me escuchaste? Be... también? ¿Lo van a reconocer? En en sí, es... Si se acuerdan de ese video... Es el video... Sí, sí, sí, porque ¿Y yo... Lo... Vos, sonrisa, yo venía sé. escuchando el, el disco Selection Ajá. y escuché este tema y me recordó casi a... Ah, también... se ¿Cómo se Greg Claro, sí. Qué, qué viva que son. eso. Y estaba bueno. en una película incluso el tema original, el 10 miles me, me compró el disco de la abeja de Van Gogh porque soy re guapo y que miles. Y ustedes se bajan Grey Heat, ni siquiera o sea, se bajan los. Pero tú. esa música la acá no usted la usted conseguís. Exacto, no. ese bueno, no sé no es el problema. I have no blonde y I gonna be I'm gonna be 500, 500 miles. Voy a estar como a 500 millas Yo claro. Fa, gracias Marcela. <música> Sit on my, Sit table, on my table. table, knocking on my door. Silence, silence. Someone in my gets from this to you And if I hate her, Yeah I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's hovering to you that I will Be the man who comes back home to you, and if I grow, well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's walking home with you. But I will walk 500 miles, and I will walk 500 more just to be the man who walks a thousand miles to pull the match be Both the ten I'm with you But I will five hundred miles You'll throw down the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 Nunca. Eh, mañana. Ni Vanilli te lo acepto, loco. Mañana Jim Carrey, Estoy... ¿no? Mañana no. El jueves. El jueves, El jueves Jim Carrey. ¿Jueves world, you say, you me, ¿Qué hora es, Billy? Ah. Eh, A ver si tengo... Soy 51, recién. Sí, porque ya terminé. Yo miré la hora ahí. ¿Qué hora es? Ah, y 53, Martín. Son ah. tan paranoicos, total. Bueno, entonces no sé, Kevin. Boa. Bueno, redondeando Sí. algo más para agregar Yo realmente nos quedamos largo ¿Largo? ¿Qué largo? No, no sé qué es largo Corto nos quedamos Cuando no, no... nos quedamos largo No entiendo O nos quedamos corto ¿Corto? Si no alcanza, corto No alcanzó, hoy no alcanzó ¿Qué no alcanzó? Yo, yo. no. ¿Quién es lo que le alcanzó? El material. ¿Ve? podríamos haber puesto el tema de Caléxico, ese que está siempre ahí en la gatera Ay, no, esperando no, no, pre, a ponerse. No, ahí está, presenta. Bueno, sí vamos a ponerlo. No, y, no, no entra el desaparecido, el, también ¿Cuál? el micro. Entra el micro el, no entra el micro, el que no pusimos. creo vale, que un micro? Escuchamos caléxico. ¿No podemos escuchar las dos cosas? No, las dos cosas no. Y bueno, sacar el último. Sa no, el último tema. No, no, el último no parece el micro, yo el respeto el... más el micro que calpsico Bueno, listo. Lo, lo, ¿Lo cargaste vos? El micro. buscar el mic. Es decir, el de Machacando que nos pusimos. <risa> y ya sacamos una frita y vení. Ahí está. Y ahora, bueno, estos micros los hemos realizado con Lisandro Machani hace mucho tiempo y han quedado en el olvido. ¿Qué? Mandalo ya, loco. No Pero lo, lo estoy presentando... Bueno, dale. No, y... le y me aburro. Uy, bueno. <risa> <risa> <risa> Is the favorecido, lo quiso the el destino, father, que father, el father, the father, favorecido, fue el the father, Exterior, la más turra de todas había conseguido evitar que el galancete la descubra con la carta. Ahora, decidida va al teléfono a concretar una cita con los abogados. ¡Ja! Entró la mucama. Ahora la más turra se las va a ver en figurillas para escaparse de ella. ¡Mata a la turra! Turra, está cansada de esconderse, no le queda otra que enfrentarse a esa mucamita Yegua, seguro la vas a matar Oh no, le disparó Corra, cuidado Oh, pero sigue viva Mis prácticas de tiro del el club dieron sus frutos Y esta manzana podrida murió Bien hecho Las huellas de sangre en la alfombra, además de dar una imagen pop, te delatan oh, turra oh, oh, ¡Turra! Dobra, Sara, Debe tener la bandina en el balde <mulgues> ah, Maldita turra afortunada Encontró una aspiradora oh. Justo de esas para líquidos en la alfombra ¡Bien hecho, turra! ¡Bien pensado! ¡Turra! turra. ¿Qué hago con el cadáver de esta mucamita introvertida? Después llamar al abogado Leer la carta e irme de esta habitación Antes de que el calancete se entere En el próximo capítulo La más turra de todas Intentará llevar a cabo todo lo anteriormente dicho Deshacerse del cadáver de la mucamita Leer la carta huir de la habitación Y llamar a los abogados Pero nadie No por favor. soy palqui promoviendo el feedback con sus oyentes. Qué lindos recuerdos. cuando oro radial. Cuando uno tenía talento allá por el año 2003. Creo, creo que fue 2004. Fue un gran año. Trabajando. De explotación para no. Billy Santo, Dos micros ¿no? micro por día. Oh. Un año de explotación donde no les pagaron un centavo. Pero qué feliz nos vamos, ¿Qué, nos ¿qué, qué dúo? hasta mañana eh, esto fue shorty park el disco de esta semana es lo nudo de Frank Black el ex cantante, el gordito, el líder de los Pixies el disco se llama Fatman no Fat, Fastman, Raider Man esto es Where the Wind is Going, donde va el viento hasta mañana, esto fue Jolky Un mensaje de texto de Liana, espero por Chau. lo menos criticando